Bueno, es que ahí en Atapuerca han se, han, se han encontrado fósiles humanos en muchos yacimientos. Pero ataporca es un conjunto de yacimientos. Entonces tenemos el, el yacimiento que más fósiles ha proporcionado, nuestros fósiles humanos ha proporcionado, no de, At no, no de ataporca solo, sino de la historia, de la, de la prehistoria, de la paleantropología, es otro yacimiento de ataporca que se llama la Sema de los Huesos. La cima de los Huesos acumularon una treintena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 Ciao, grazie, ciao. Class